bueno ya para ir cerrando te quería preguntar no hablamos que la elección a nivel nacional y a nivel provincial parece ya estar definida más allá que falta eh, las elecciones generales de octubre claro qué suceda eso pero bueno uno espera que gane Alberto eh, Alberto y Cristina del frente de todos los candidatos presidenciales que ganen en lo nacional que Axel Kicillof y Verónica Magario ganen el nivel provincial y probablemente que eh, sus bieles logres y que dé vuelta esa diferencia mínima. Eh, en esa Argentina que se viene, que bueno, creo que es muy esperanzadora, eso más allá de una opinión personal, lo digo en base a, a la cantidad de gente que se volcó y que re, está reconstruyendo una nueva mayoría y una mayoría que es marcadamente antimacrista, que rechaza el ajuste y el destrato por parte del Estado y los funcionarios de gobierno a los sectores populares. ¿Cuál eh, va a ser, para vos y para, para la visión que tienen desde de, de las estructuras estudiantiles que participás, el rol del movimiento estudiantil organizado en eh, el año 2020? Y la, la verdad, o sea, esta es una visión más eh, personal, personal. No, no como coordinadora ni como centro de del conservatorio. Como visión personal, yo veo que el año que viene vamos a ver muchos, muchos compañeros nuevos. Eh, no, no tanto lo, los que estábamos antes. Eh, va a haber otra, otras ideas. En realidad otras ideas en sí, eh, de hacer otras eh, cosas, eh, formar eh, otras cosas artísticas, porque nosotros nos basamos mucho en el arte y que vamos a ser trabajadores de la cultura. Uh -huh. eh, de ahí me echamos mucho nuestros eh, reclamos nosotros ahí es como metemos nuestra postura política a través del arte que es eh, que es para amplia para la gente para todo público apto para todo público eh, vamos a estar en nuestro contexto obviamente eh, va a ser otro gobierno seguramente o sea yo lo, yo también apuesto que sea otro gobierno Eh, pero los reclamos y los derechos siempre van a estar eh, a pie de cañón si no se cumplen, nosotros vamos a estar ahí, eh, vamos a seguir organizándonos, o sea, eso no va a cambiar y esperemos que, que haya un poquito más de, de buena energía, buena onda, que haya otro clima en lo social, que haya más alegría. ...porque nos vinieron a robar la alegría en realidad... Eh, ...yo creo que... ...que nada, va a haber más... ...yo tengo más esperanza en ese sentido, ¿no? Es como, ...yo tengo más esperanza... ...pero digo... ...si hay algo que, que no se cumple... ...si hay algo que se atropella... ...si hay un derecho que se atropella... ...nosotros vamos a seguir... ...van a seguir movilizados y organizándose... ...siempre... ...y siempre vamos a estar cuidando al compañero que tenemos a nuestro lado... ...y hay que falta... Y al que falta, que, que no puede estar ahí, que no está en igualdad de, de, de oportunidades de derecho, ahí vamos a estar nosotros. Vamos a hacer que, que nuestras escuelas sigan creciendo. Porque nosotros tenemos esa finalidad de, de cuidar a nuestras escuelas, que sean mejores, de, de capacitar, de crear eh, cosas dentro de la institución, pero también por fuera. Digamos. Creemos que esto crezca en, en nuestra eh, ciudad. Queremos que se vea que se visibilicen nuestras instituciones. Queremos eh, que, que haya más compañeros estudiando. Queremos que coman. Queremos que, que anden bien. Que puedan ir, tomarse un bondi y no tener que renegar si, si llegan o no a pagarlo. Queremos que tengan fotocopia y no, no se les haga un costo para pagarlo. Queremos brindarle todos los aspectos para que puedan estudiar puedan agresarse, puedan trabajar, puedan seguir siendo felices en lo posible, ¿no? Bien. Nosotros tenemos eso. Y esa es nuestra idea. Cambio el gobierno o no, nosotros vamos a seguir haciendo esas cosas. Bien. Bueno, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por esta entrevista. Y la verdad que celebro tu, tu militancia y que no te hayas dejado amedrentar por todo esto que te pasó creo que sos un gran ejemplo de, de militancia eh, no solo para tus compañeros estudiantes sino en general para la política con mayúsculas, sea partidaria no sea partidaria y bueno, siempre siempre estuvo perdón que te corte ¿Sí? no, no siempre está ese problema no de entre compañeros este de qué de, de qué palo que machuca de qué partido será ¿viste? siempre se quiere saber eso Yo la verdad aprovecho este momento y digo, no soy de ningún partido. O sea... En la cancha se ven los pincos. Uno puede decir que es de tal partido, de tal otro, pero lo importante son las acciones concretas y eso es lo que yo celebro porque te veo siempre en todas las actividades que hay, siempre reclamando con alegría, movilizándote, organizándote con tus compañeros y aparte, para el que no te conoce, Eh, nada, vivís lejos del centro Trabajás en el centro, trabajás en un horario no convencional Aún así estudiás y militás Es decir, trabajás, estudiás y militar Que digamos, tanto que se denosta la juventud Jóvenes ni ni Bueno, creo que el caso tuyo es una gran refutación Y aparte un gran coraje por seguir adelante después de lo que te pasó Claro, eh, yo porque tengo un poquito más de visibilización Que otras personas Pero hay un montonazo de, de de chiques que están en esto y hacen más que yo, pero mucho, mucho, no, no, no. No me siento como, eh, eh, ¿cómo se dice? Sí, el mejor, mejor o superior. Ah, claro, no, no, no, no. Hay muchas personas que hacen cosas y las hacen muy bien y no las entiendo de cómo hace para tener tanto tiempo o tanta capacidad. Y eso me pone muy feliz porque son jóvenes y tienen otra idea, tienen otra cabeza, tienen esperanza. Y vamos a salir a flote con todos estos compañeros que, que somos el pilar de nuestra generación Somos el pilar de la Argentina Y vamos a hacer lo posible para dejarle lo mejor para los que vienen Porque esa es la idea De seguir construyendo Seguir construyendo para bien Seguir construyendo para las cosas bien Seguro Y no solamente hablo de aquí, de Argentina Sino de Latinoamérica Porque no, no Tal cual Porque somos todos humanos Es así. así. La verdad que la juventud no es el futuro, es el presente. Jonathan, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a vos.